Bueno, esta edición la, la corrimos un poquito, no la hicimos en marzo como el año pasado, ahora la movimos para el otoño, un poco pensando en hacer posible el festival, en que el año iba a empezar complicado, que el festival era importante hacerlo, entonces dijimos, nos vamos a abril, eh, y bueno, y por suerte lo estamos pudiendo hacer. Eh, vamos a arrancar eh, mañana jueves en la Universidad de Río Negro, que es una jornada que es como prefestival que se le agregamos en estos últimos días con la idea de poder mostrar lo que se produce acá, ¿no? Acá es como el día más local de todos, donde se ven las producciones de las escuelas, eh, de Patagones y de Viedma, la, desde la Universidad Provincial del Sudoeste, Viagetti, eh, de este lado tenemos a la Universidad de Río Negro, SRN18, hace un ratito me pasaron un par de videos de la SRN84, de la 141, eh, Entonces mostrar básicamente lo que se está produciendo acá en las escuelas. ¿no? Y después de eso eh, se viene la presentación de, de la casita de Neuen como espacio sociocomunitario que produce cine comunitario acá en la comarca. Me animo a decir que, que es el único que realmente hace años que lo viene haciendo. Eh, y bueno, van a presentarse, van a generar una charla con los estudiantes de comunicación social que, que van a estar coordinando ahí un poco la situación y va, va a estar la presencia también de, de referentes del programa Fernando Virri para el cine comunitario del Inca ¿no? y nos van a contar un poco cómo está todo en el Inca y cómo está todo en el Inca en relación al cine comunitario eh, y vamos a cerrar la jornada de mañana con un estreno de un videoclip de, eh, que hicieron en conjunto la casita de Nehuen con el espacio La Viruta, así que ahí estamos conglomerando a dos barrios, el Lavalle y el Guido en una producción comunitaria que hicieron en el verano y que van a estrenar eh, mañana jueves ahí en el campus de la Universidad de Río Negro. Todo esto encima solamente en el primer día del festival, o sea un fin de semana cargadísimo. Todo eso el primer día, el día más local, como dije, el viernes no vamos a Patagones porque la idea, el festival no es un festival de Viedma sino que es un festival de la, de la comarca por eso tratamos de generar actividades de los dos lados del río, el viernes es en el Museo de Manosi, eh, ahí vamos a ya arrancar con la proyección de la selección que vale destacar que llegaron más de 400 películas al festival y terminamos seleccionando un poquito más de 30 entre un equipo de 8 o 10 personas que estuvimos viendo las pelis. Eh, y ahí vamos a tener la selección una selección que hicimos enfocada en género y derechos humanos, que posiblemente haya presencia de compañeros y compañeras de la Asociación de Víctimas y, Terro de, de, y, víctimas y Familiares del Terrorismo de Estado. Eh, ahí como para generar un espacio de debate. Es una selección que llegó al Y que enfocamos en derechos humanos y género Y cerramos con un largometraje eh, documental de un, de, Realizado en Tierra del Fuego Eso va a ser el viernes Y ya sábado y domingo nos mudamos al tubo eh, Desde las 7, desde las 19 horas, son todos los días eh, Y en el tubo vamos a tener eh, largometrajes nacionales Cortometrajes patagónicos el sábado Y el domingo vamos a tener cortometrajes nacionales, los que no están enfocados en derechos humanos que se vieron el viernes Y la única película de ficción largometraje que quedó seleccionada en la muestra Va a haber música en vivo, eh, va, a haber, va a estar la premiación el domingo eh, Y va a estar el estreno el domingo de la pieza que se está haciendo esta semana en el marco de los talleres del festival Que... Eh, Ya se filmó en la casita de Nehuen y que entre ayer y mañana están haciendo la música en un taller que está dando Juan Lucas Vía, en La Viruta también, en la CRN19, en el barrio Lavalle. Bueno, la verdad que eh, un amplio cronograma para el fin de semana. Importante no destacar todo el trabajo porque imagino que en este contexto tan complicado llevar a cabo un festival de esta magnitud internacional, eh, bueno, es mucho trabajo, ¿no? Y sí, estamos laburando desde diciembre... Eh, y se su, fueron sumando compañeros que compañeras que el año pasado ya algún, la mayoría estuvo mirando todas esas películas haciéndonos el tiempo ¿no? en nuestros laburos es todo un laburo eh, militante básicamente y tratando de gestionar los recursos mínimos como para poder hacerlo por suerte eh, de, al ser el único festival de cine acá en la comarca creo que se entiende el valor que tiene y los espacios se abren y, y los apoyos más o menos van llegando, hay algunos emprendimientos locales que también apoyan eh, no sé, por ejemplo Sol Semilla Óptica Boga eh, Cerveza Painé bueno, entre otros, pinturería de la comarca ah, hablando de eso hay una intervención que se va a hacer que lo va a hacer el colectivo Tráfico Gráfico o como se pronuncie eh, porque en su logo tienen las X, eh, que lo van a hacer en la esquina de Álvaro Barros y Gallardo, van a hacer una intervención desde el viernes y el domingo la vamos a estar inaugurando también, es una, el año pasado hicimos un mural en El Guido, este año nos vinimos un poco más para el centro, la idea es también conservar esa, esa, esa acción en el festival y que se vuelva una costumbre. Bueno, entrada eh, libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita a los cuatro días en el Teatro El Tubo Particularmente vamos a pedir un aporte con, a conciencia con un precio sol, eh, sugerido, teniendo en cuenta que estamos usando una sala que está que no sabemos cómo se va a sostener este año por la situación que todos ya conocemos del Instituto Nacional del Teatro. Bueno, quedan todos y todas invitados entonces a participar de las distintas actividades y a estar al tanto también a las redes sociales para tener la grilla completa de actividades. Así, en, el, en las redes sociales son Festival Social Rionero, tanto en Facebook como en Instagram, así que ahí pueden ver toda la, la programación del fin de.